áreas municipales y queríamos hablar con Walter Heringer, que es el dueño de los cines Santa Rosa, que ahora quedó uno solo después del cierre de Amadeus. Estás por ahí, Walter, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Y bienvenido, Mauro, a la conducción. <risa> bueno, estamos, estamos reemplazando a un compañero, así que hacemos lo que podemos, Walter. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que eh, eh, queda una, una sola sala y. Y bueno en realidad nos interesa mucho el tema de abrir la sala, ¿no? Por la cuestión de comodidad, de sonido, lo de que tiene el mismo sala instalada, digamos. Eh, Walter, esta, eh, esta... Eh, te digo algo ahora antes de, de seguir hablando. Se si te escucha un sí. poco, un poco entrecortado, pero si te acomodás en un lugar con un poco más de señal, por ahí podemos hablar ah, mejor. Perfecto, ahí, ahí. No, si me escucho mejor. Ahora está, ahora está bien, decías. Perfecto. Bueno, les contaba que por ahí el, el interés nuestro es volver a abrir la sala de cine, por supuesto, la sala que queda en la ciudad, pero bueno, surgió este proyecto de, la, de parte de la municipalidad para hacer un evento público, así de cuatro días, en donde la gente pueda ir a disfrutar de algo diferente, y surgió el tema este del de autocine, hacía muchísimos años que no había uno en la ciudad, Esto es un evento esporádico, Ahí este, va a ser estos cuatro días nada más, Así que, bueno, es una alternativa también como para que la gente pueda ir en este medio de la pandemia, porque eh, no se puede hacer otro tipo de cosas que no sean con todo el resguardo posible. Uh -huh. el, el autocine permite que vos, en tu auto, o una casa siempre digo lo mismo, que tu casa, tu, tu auto es parte de tu casa también, porque todo lo que hay adentro del auto, los que tienen hijos o los que tienen nietos o este... Tenés todo adentro del auto, ¿viste? Claro. Incluso cuando vos te vas de viaje, haces un viajecito corto acá, eh, a visitar parientes, y qué sé yo, todo lo que llevas adentro del auto es como para poder vivir esas horas que vos vas a estar adentro. Claro, bien. Así que esto va a ser como una especie de aventura para cada uno, ¿viste? Bien. Re un reemplazar barrio, ¿viste? reemplazar un poco la butaca del cine eh, por la butaca que te toque en el auto. La, la butaca que te toca en tu auto con todas las cosas que vos podés llevar adentro del auto, ¿no? Porque te podés llevar un pílico entero, podés llevar este, desde mantas, abrigo, todo lo que quieras, porque es tu casa, tu auto. Entonces, sí, porque eso va a estar fresco. Más, va a estar muy fresco. Entonces, <risas> más allá que vos puedas prender el auto para la calefacción, lo vas a tener prendido porque el sonido de la película va a estar a través de una frecuencia modulada. Y este vos este, lo podés tener en marcha al auto se va a abrigo porque es mucho más, es mucho más, más más cómodo para todos Bien, perfecto. Decías, se va a ver y se va a escuchar a través de la radio municipal que es el, el 94.7, creo que es la... 94.7 creo que es. Bien. Y ahí se va a sintonizar el sonido de la película. Perfecto. Y vas a ver a, a, lo vas a ver porque es una pantalla una grande, Acá se, se reemplazó la cuestión de proyección de cine por una emisión de, un, de una pantalla LED de alta definición, uh -huh. porque eh, para no usar una pantalla demasiado grande se utilizó una pantalla de LED Y yo reemplaza una cosa a la otra, ¿viste? El tamaño nos reemplaza mucho el brillo de la imagen esa y todo. Bien. Porque la idea nuestra no era si llevar la pantalla. Todavía tenemos guardada la pantalla del Don Bosco. Yo no sé si se acuerdan de la pantalla del Don Bosco. Sí. Sería 16 metros por 9. Si lo ponemos ahí al aire libre es como una vela de barco. Se nos vuela, se vuela todo. Claro, Así que claro. este, tuvimos que usar otro sistema para eso. Bien. Yo sabes que hay una cosa que, que quería agradecer, Mauro, y es que Eh, no, nos convoca a la municipalidad como exhibidor a agradecerlo y la verdad que es para agradecer porque no siempre tenemos esta esta colaboración así de, de, de, de organismos de Estado para los particulares por la uh -huh. cuestión así de no, no, no vínculo de particular y, y Estado. Bien. En este momento, viste, que llevamos más de 110 días, la verdad, que hayan pensado en nosotros, la verdad, que os innovaron incluso con los gastronómicos también, porque... Puedo carros de comida, de, de mucha gente acá de la ciudad que también pasó por este periodo, recién hace un quiepito empezó a abrir uh -huh. para empezar las ventas porque el otro del, del TECAOI o los, o los sistemas de, de, de, de domicilio no, no da el mismo resultado que la gente siendo al, al negocio, por supuesto. Bien, eh, te digo, te pregunto Walter, eh, mañana sí. comienza oh, la primera función, ¿ya hay reservas? Mañana ya hay ventas porque la, la idea es que con esta cuestión de la pandemia la gente no puede comprar, tener el boleto a la mano, no, no uh -huh. puede comprarlo normalmente. Así que ya había todo el sistema de venta online misma que, que funcionaba en el cine. Para venir al cine, vos entraba en la página del cine, le la película, el horario que querían y ahí hacían la compra. Ahora para que sea más fácil para toda la gente, porque poco puede haber emisión de boletos, manual, para que no sí. nada. Se cobra por auto para que la gente pueda ir de, de hasta cuatro personas, dice el protocolo. Eh, nosotros le incluimos un bar de pochobro también para que sea accesible para todos. Bien. Así que se cobra por auto hasta cuatro personas, incluido el, el pochobro. Hasta, hasta hoy había muy buenas ventas. está eh, Creo que se agotó la función de la noche. Hay una película de acción mañana y esa ya no queda Y También la de niños anda muy bien la venta. Se va que empezar a activar a decir, el último día porque eh, por experiencia nuestra en cine la gente no tampoco que sea alguna alguna película así el mundial simultáneo cosas así no hay no hay venta previa no la gente no está acostumbrada bien perfecto si el Star Wars o el señor de los anillos de su software ahí sí tenemos este venta previa pero... Cuando pones las películas así si no son de estreno, no, no lo logramos. Bien, perfecto. Eh, bueno, lo que te, más o menos te pudimos entender que está agotada la función de la noche y te pregunto sí, si va a haber alguna alguna proyección gratuita. Sí, si sí está la, la, el domingo en la tarde, el domingo en la sola función, <coughs> perdón, por la restricción horaria. Uh -huh. <coughs> Como se <me> está, <coughs> perdóneme, se puede estar solamente hasta las ocho de la noche. Este, va a ser una sola función a las 6 de la tarde. Bien. Que va a ser verano la película, esa es gratuita. Uh -huh. Las entradas se pueden conseguir, eh, la municipalidad creo que va a habilitar ahora un sistema para que la gente obtenga esas entradas para poder asistir a esa función que, que es libre y gratuita. También tienen el pochoclo gratuito para esa función. Bien. Pero va a ser el domingo a las 6. Bien. Bien. Eh, esto es, como vos decías, un evento esporádico, va a ser esta vez, pero ustedes quieren que se abra la sala. Ya desde el gobierno provincial están anunciando que se podría llegar a abrir. ¿Hubo algún acercamiento con el gobierno provincial, una reunión o algo? Sí, sí, tuvimos una reunión con el, la Secretaría de Cultura. La verdad también ha agradecido porque hay muy buena intención de parte también de no solamente los cines de Santa Rosa, sino también los de Pico, uh -huh. eh, presentar un protocolo de seguridad a los dos, para que este, lo, lo revisen y, y podamos ya empezar a habilitar, aunque sea eh, parcialmente, las salas de cine. Eh, los cines hemos, como, como, bueno, los es perfectamente dos, ha sido es el cine y cada cosa que uno va empezando a incorporar, son paliativos muy chicos porque en realidad eh, no solamente hay peces empleados en los cines sino también un montón de otra gente que también trabaja alrededor de los cines uh -huh. eh, tenemos como 60 personas que trabajan en forma indirecta con nosotros así que es una máquina muy grande que se mueve a pesar de que aunque quede en un solo cine en la ciudad se mueve muchísimo alrededor de eso y además lo que significa también para gente el tema de eh, una apertura del cine yo digo Más allá de todos los cuidados que busca llegar a tener o no, yo creo que la gente está necesitando, ya la gente, y de buena manera, cuidándonos y todo, se puede lograr igual. Yo no, no quiero estar en cuenta de los gimnasios, porque tengo primos míos, un primo mío que tiene gimnasio también, pero digo, el cine es más seguro que el gimnasio. Si uno tiene y todos los resguardos y toda la, la, la seguridad posible, la gente puede venir tranquila. Bien. Como te contaba esto puede ser de cuatro días por ahora, este es un evento así eh, que nos viene bien a todos, no solamente a, la, a los al cine, sino a los gastronómicos también. Y también hay un, un acercamiento de la gente con la gente, más allá de que esté tu auto, eh, yo creo que por ahí es, es importante. Bien. Y después este como evento del autocine es, es, es una cosa así que, que sucede ahora porque no pueden, no están navegadas las saldas de cine, sino claro. Sinceramente no sería, no, no, no sirve, no sirve para, como para una cosa que sea habitual. Perfecto. Puede eh, ser, para un... alguna cosa es práctica, así en verano, que se nos pide furioso, un estreno, así donde vos lo puedas ver en tu auto, al aire libre, como un evento más que nada. Bien, perfecto. Bueno, Walter, se nos está complicando mucho escucharte bien, así que más o menos lo que dijiste se entendió y se pudo, se pudo contar. Seguramente en los próximos días podemos estar de nuevo de, en contacto para saber que, en qué mes se pueden llegar a abrir la sala de aquí, de Santa Rosa. Excelente, excelente. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias a vos, Walter, hasta luego.